Sí, señor. Bueno. Buen día. Buen día. Eh, Pablo soy. Eh, Yamilet, eh a ver, contanos, ¿qué pasó ayer a la tarde cuando ustedes estaban eh, realizando una asamblea ahí en el barrio, el Nuevo Salitral? Sí, bueno, apareció un auto, pasó por acá y, bueno, no sabíamos quién era. Después, a los cinco minutos, vino la policía a ver qué es, si estábamos tomando los terrenos, y todo, pero no fue un error que no sé de quién, de parte de quién que llamó eh somos nosotros los los vecinos que estábamos reunidos, estábamos en la asamblea y este porque estamos también en un espacio verde que estamos haciendo aquí una cancha para los niños. Ah. Eh, Yamilet, eh había muchos vecinos y vecinas ahí y se había concentrado mucha gente o, o no son los, los mismos eh vecinos que eh, Estábamos más o menos como veinticinco personas. Ah. Ah, sí, y, eh, y nos tomaron los datos y todo, pero bueno, nada más, no pasó a más. Eh, ¿Y dieron algún tipo de explicación de por qué pedían los datos? No, ellos no dijeron nada, solo empezaron a tomar los datos de todos nosotros. Ah, está bien, no, y no, no. que les explicamos que éramos vecinos, que estábamos ahí, y, bueno, haciendo una, una asamblea y... Y ya se le explicó también, porque dijeron, pero nos llamaron que estaban tomando los, los terrenos, y le digo yo, no, no estábamos tomando los terrenos, estamos acá limpiando, porque estábamos limpiando también. Claro. Yamilet, eh, sí. en tu caso, eh, ¿vos estás eh, asentada ahí, en el Nuevo Salitral? Sí, señor. Ah. Sí, yo vivo acá. ¿Desde cuándo? A ver, contanos un poquito tu, tu, tu historia. Bueno, yo tengo tres años, tres años y algo de estar acá, Y, bueno, hace como año y medio hice mi casita y, bueno, aquí vivo yo. ¿Y tu familia eh, cómo se compone? ¿O sos sola? No, yo soy sola. Ah, mira. Sí, vivo sola, sí, porque, bueno, me tocó venir acá por, bueno, motivos que, bueno. No querés contar, está bien, está bien, te reservás. <risa> bien, eh, eh, Yamilet, eh, y decís que te pudiste levantar este, tu casita ahí con, con el esfuerzo sí. tuyo. Sí, Bien. con mis propios esfuerzos, yo trabajo, bueno, yo soy extranjera, pero bueno, ya ahorita me dan la nacionalidad acá y todo eso, y bueno, vivo sola y estaba en situación de, de cache ¿me entiendes? Sí. No tuve otra que venir acá al salital y, mm. y hacerme aquí mi casita. Claro. Y eh, Yamilete, ¿de dónde sos, Oriunda? Eh, yo soy de Nicaragua. De Nicaragua, mirá. Eh, ¿Y cuánto hace que estás acá en el país sí. o en la ciudad? Cuatro años. Ah, viniste directamente desde Nicaragua acá. A Santa ah, Rosa? sí, aquí en Santa Rosa, sí. Ah, bien. Y hace tres años estabas en la calle y eh, cuando se produjo el asentamiento ahí, vos eh, te, bueno, te asentaste en ese lugar y te pudiste sí. levantar tu vivienda. Sí, sí, señor. Así es. Eh, ¿Y participaste de la reunión con las autoridades municipales de, de ayer? Sí, señor. ¿Y? Sí, nosotros siempre, bueno, al menos yo, siempre he estado aquí al frente de, de, de la situación de acá de Saletral, con los compañeros y todo mm -hmm. eso. ¿Y qué, qué, sí. bueno, qué, qué, qué reflexión nos podés decir o, o, bueno, o qué sentiste cuando bueno, el intendente de Dinápoli, bueno rechazó la propuesta ahí de que ustedes puedan eh, comprar esas tierras? Sí, bueno, nos sentimos totalmente abandonados por parte del de, de gobierno Y, y bastante frustrados, bueno, uno, hubo muchos sentimientos duros, eh, ¿verdad? Y mm. para nosotros, bueno, esperábamos que hubiera una solución o, o al menos que nos dieran otros terrenos a pagar, eh, algo diferente si no quieren que estuviéramos acá. Claro. Sí. Eh, sí. Ustedes están remarcando que si les dan las tierras, la, las pueden pagar. Eh, siempre que la cuota sea accesible, no, no es que quieren tomar sí. algo y no pagarlo. Sí, siempre que esté al alcance de, de los bolsillos de nosotros, ¿verdad? Porque mm. siempre eh, tenemos, no tenemos un trabajo permanente, siempre es eh, día a día. Ah. Eh, Yamilet, ¿a vos también te llegó la notificación de este, del Poder Judicial? Eh, por sí. Sí, sí, yo soy una de las implicadas también acá. Ah, está, está bien. ¿Y decís que todavía no tenés eh eh los papeles en regla de eh, de acá de, de como ciudadana bueno, argentina? Yo, sí, tengo una residencia y eh la residencia nada más, pero ya este año me sale la nacionalidad. Ah, bien. Porque es por parte de, del gobierno que tenemos que estar aquí cinco años ya. Claro. Entonces, ya ahorita, bueno, yo cumplo los cinco años y me dan la nacionalidad. Bien. Eh, Yamilet, la última que te hago porque sabemos que eh, tenés que ir a laburar. Eh, eh, ¿Decidieron algo en la asamblea de ayer? Eh... ¿De acá? De, ¿Con nosotros? Sí. ¿Tomaron no, algún tipo pues, de decisión o no? O, o no? Eh... Tenía, ten, tenía, estábamos, bueno, vino el abogado de Sacra Raíz, que es el que nos representa también a nosotros. Sí. Y bueno, nos dio un poco de aliento porque estábamos bastante decaídos y mm. bueno, nos, nos trajo bastante perspectiva que podemos hacer acá y, y llevar este proceso a, al juicio, ¿verdad? Ah, bien, bien. Bien, Yamilet, no sé si quedó algo que quieras eh, decirnos, si no, gracias por estos minutos con Radio Kermés, como siempre. No, muchas gracias a ustedes y esperemos que siempre nos estén apoyando porque siempre vamos a seguir en la lucha hasta, hasta el final, ¿verdad? Bueno, bueno, que tengas buen día, Yamilet, gracias. Bueno, muchas gracias y buen día a ustedes también. Bien.